Realzar y Ratia en el 100.8 FM. Saludos, sintonía de Riozar y Zavirratia, sintonía 100.8 FM. Jueves 10 de enero del 2019, tres minutos que pasan sobre el punto de las 20 horas, tres minutos que pasan sobre el punto de las 8 de la tarde. Y aquí comienza como cada semana, como cada siete días, Euskal Música, tu cita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria en todos sus estilos musicales.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 en la cual vas a poder visualizar, vas a poder ver las fotos con los grupos que han pasado por Euskal Música para presentar sus trabajos discográficos. Así que, ya sabes, Euskal Música está en las redes sociales contigo, en Facebook, Twitter e Instagram. Jueves 10 de enero del 2019 en directo, sábado 12, domingo 13 de enero del 2019 en redifusión en repetición. Hoy Euskal Música cumple nada más y nada menos que 300 programas en Berriozario y Ratia en el 100.8 FM. Comenzamos esta andadura el pasado 8 de septiembre del 2011. Desde entonces hasta el día de hoy 300 programas en los cuales hemos disfrutado de toda la música local, la música que se realiza en Euskal Herria. Hemos tenido la visita de un montón de grupos para presentarnos sus trabajos discográficos. También hemos repasado especiales de grupos. Y como no, también eh, hemos, eh, te hemos dado a conocer noticias, conciertos y muchas historias más durante estos 300 programas. Hoy lo que vamos a hacer es repasar cada año un grupo. En 2012 escucharemos aero en 2015 por ejemplo a Brooklyn Kings o en el 2017 a Echaya Keroakar. Así que si os parece vamos a comenzar el programa de Odeus, calma y música y nos vamos a ir hasta el 2012. Nos vamos a ir con la banda Ero, banda de rock vizcaína de cuatro amigos. Cada uno de ellos ha estado trabajando en diferentes grupos. Inicialmente era solo un proyecto, la excusa para hacer algo juntos, durante el cual Julen de Trucks o Poctumon tocaba la batería y la guitarra y Bailek de vez en cuando y Julen de Donnot Distur y Biok. Con el tiempo, Ibai tuvo que abandonar el grupo, pero pronto hubo nuevas entradas que conformaron la banda. Así, a de Springfield y en eco de IESIC, Muted y de Amins. gracias a esto, el proyecto adquirió fuerza y seriedad. Y en 2012, grabaron su primer trabajo, Airal Mugak, del cual te extraemos los temas Barkai Dasu y Momentuaren Sain, con un... La formación ERO del 2012, comenzamos este programa especial, 300 programas de Euskal Música. Música E nuque de tirar cona gartzea. Ai era eteta mai era battu que taula de momentua. al 8 de marzo del 2013 donde Gary publicaba su séptimo disco Esda a Mayerá su relación con los escenarios proviene de principios de los 80, incluso desde antes de empezar a cantar con Erzainak lo que le dota de una maestría especial y un dominio del oficio a la hora de comunicarse con el público y hacer que éste siempre se sienta próximo de este disco publicado en 2013 Esda a Mayerá, te extraemos los temas Maita es un canta y Begirada Música cantat i estan davant guasto estan sin engañar só havia fer nada i ningú tarda en possea mien fa solatrat A tornar-me solar ordan s'tassa So la via fa' Na la miga dela Cap Mai ta don in Mai ta sentir tu Estava solarzat Come yeah. on. Maitas un cantao Entonces tambado so Cantua dar tan engañean Pillar so y stai a lanar Vo techando tan Sobre avio sean nada avio i gana a la caza En veste el toqui En veste i xasó Perdena el sonda Zau en Acaçó saca ciranta ara Can acostar, merda silla que, esta va ira vaat d'estar i casan s'arestal que és tuan i et va carcar ca i agochas seratriu a issar etiques i agle ora siran ser enissuan que millorant-te un sítio que sàbreix era a sua que Del 2013 con Gary y ese su álbum está a Mayer a, nos vamos con Encore, banda de rock, en euskera creada en 2009, en el barrio Bilbaíno de Recalde. En 2012 sacaron su primer trabajo de estudio, Factore Comunac, de la mano de la discografía Vagaviga. En 2014 publicaron su segundo trabajo titulado Canal a. De este segundo disco de estudio te extraemos los temas Aire A y The Sager 2. guer zara, sara i endetzaren artean Peran egui zaigu has Argia perne un tan soñean Esiras de anzitar. agerto No me puedo mirar go, orai di que esta fisura, no hay yo go amor u a suerte no única, ya aquí te conta, meritan pencha tu cosa nunca, con galería y aquí mira que va trier per bon s'aguer Nos vamos con Bourbon Kings, banda formada en 2014 por aaron MC y DJ Pike, provenientes de ZTK Rap, John Bourbon On y Julen Dredd de la banda de metalcore Insomnio Crónico y David Topper han fusionado sus experiencias e influencias para crear un sonido new metalero de principios de ciclo con tintes contemporáneos, dando como resultado su primer trabajo 40 grados. El disco, grabado y producido por Iker Piedrafita en el Sótano Studios, contiene nueve cortes en los que se puede apreciar las influencias de grupos del género como Limp Bizkit, Playmoon o Korn. De este primer trabajo del 2015, 40 grados, ¡escuchamos los temas! ¡Grita y no soy yo! nos és com el Mejor que me oh, Mejor que me inaten Mejor que me inaten Mejor que me inaten. Mejor que me inaten ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Si mi mente está enferma y no puedo dejar De crear o inventar la realidad Si mi mente está enferma y no puede parar De inventar o crear La realidad es otra, no encuentro explicación La realidad es otra, mi conciencia la encerró, imagino todo es diferente que vuelta hay más piedra coppas de la gente no se comportan cual ser entiendeendes para tonta, que se queja de un ta trementes no quieren ser más altos ni más guapos por los más inteligentes en la gran apoya si te estás allí nos invierte con la corrupción no es insure el estado cuanta más necesidad más ayudas han necesitados la cultura nueva no data como basura la pista del no se le tensura. la música aquí no está al borde del abismo soy lo suficientemente feo para por mí mismo ya no tengo de ya viscribaría el cartel de los taxis que organiza el... mejor que me aten oh. mejor Wurban Kings <laughs> Wurban Kings Wurban Kings Wurban Kings Wurban Kings Wurban Kings Comenzamos con Vendetta, que nace en 2009 de la mano de Javier Echeverría y Luisillo Calandraca, músicos con larga trayectoria profesional, tanto a nivel nacional como internacional. A este nuevo proyecto se suman Enrico Rubiños, Rubén Antón y Peyo Reparaz, quedando así formada la banda. El pasado 28 de diciembre decían adiós con un concierto en Atarrabia, villaba 2016, último trabajo de estudio Brother, de él te extraemos los temas Batasuna y Riggian Egane. çaric d'andar a quem borrigava Gabe, col Gabe. Hocho e n'am tera, isu tu Gabe. Tal carre che ne guinda co vida e luce ac marca si tu E ta lura tal lura, mi deghi artan pausatu de narrano. E ganasterado a, e tani ti go nai nuke E tani ti go nai nuke makalea. Gabe, tu gaber, tu gaber. Arrañenan sera, amore mangaver. Tal carre quineg indaco barre, tal garac e manten ora indindar. Seru e chaso an berisam il degi artan pausatu de narrano. Era nasterado a, taniki gonai nu kemaleo. Et well la música de Vendetta del 2016 Y nos vamos con Echayak Eroak, que presenta en 2017 su segundo disco, lur el Rebeldean, segundo golpe poderoso de esta música insurgente. Echayak Eroak entiende la música desde el extremo del hardcore metalero unido al punk. Velocidad en las voces, se rapea en consecuencia, rápidos en las guitarras, bajos abrasadores, baterías de golpe afilado y percusiones con el contrapunto de la alegría vital. De este disco del 2017, Lure el Rebeldean, de extremos los temas Aurrera escuac y Bala perdida. vamos ya con el último año, la formación Uncha, que regresó en 2018 con su segundo trabajo discográfico, Shimela un álbum con nueve canciones de él, escuchamos los dos primeros temas del disco, de abro a Abruacara y La Sai la Sai The Abruacara nocha hemos hecho un poquito el repaso a estos años de eucal música ero en 2012 gary en 2013 en en 2014 porkins en 2015 vendeta en 2016 heech yaqueac en 2017 y uncha en 2018 hasta aquí este programa especial 300 programas de eu música desde el pasado 8 de septiembre del 2011 al día de hoy 10 de enero del 2019 recuerda dentro de siete días volvemos para compartir contigo todo lo relacionado a la música local a la música que se realiza en Euskal buscarría saludos agur eu música también en las redes sociales síguenos en facebook y twitter facebook facebook.com barra eus buscar música en las redes sociales de Argelzar y Ratia en el 100.8 DFM